pero muy muy muy super muy buenas tardes a todos y a todas ¿Cómo estás Óscar Rodríguez? Ay no, no, no, de eso ni hablemos, de eso ni hablemos porque Mucho, es, es un lugar común. Sí, yo tengo sí, sí. un par de amigas que casi me tienen prohibido que yo diga que calor. Ah bueno, yo sí. no soy tan quejoso, ¿eh? la <risa> yo, verdad que no, pero cuando me molesta, me molesta ahí. Y... Yo sí, sí, sí, me pongo sí. les voy a decir a mis amigas que sí. acabo de nombrarlas ajá, en realidad. Ajá, bueno. bueno, ¿cómo ha sido tu...? Bien, la semana bien, ¿Sí? bien, sí, movidita pero bien, o sea, todo en carriles como, ¿Sí? sea, lógicos. Mm -hmm en la vida. Yo no dije nada, ¿viste? No, no, no movidita por qué nada. además. No, no dije nada. Ah, bueno. Nada, no, nada no, bien, bien, por suerte bien. ¿Bien? Trabajando. Sin, uh -huh. este, no, <risa> nada, sin enfermedades a la vista, ni conflictos, ni nada. nada. Bueno, bueno, bueno. Yo ni estuve nada. también bastante ocupada con eventos sociales, sociales. familiares. Sí, sí, sí, sí, sí. Y familiares y de amigos también. Ajá. Y bueno, quedé casi así como de cama, te aclaro. <risa> Pero, Pero bueno, está, está buenísimo quedar cansado de eso. Sí, ¿Mm? sí, sí. La pena es que me quedó como una especie de de... de, de <risa> ...de recuerdo que me duele una rodilla... ...Rengueritis... ...Rengueritis, sí, <risa> pero bueno... Eh, de, por más allá de eso la pasé re lindo vi sí, eh, a fulanos claro, vi a menganas claro. vi a perenganos vinieron unas sobrinitas que viven en España mm, muy, claro. muy pero bueno viste so, la, una la más chiquita es una especie de quiz ah, no sé ¿verdad? qué es esto. como un rayo no no no no no, no, sé no, qué no qué una esto. cosa tremenda tremenda pero bueno está, está bueno pero uy, yo creo que lo hablamos fuera de esto lo, lo hablamos fuera de aire pero uno le pierde la gimnasia a eso pero claro, a estar con chicos chicos claro que uno sí, que tiene hijos claro grandes claro que sí chicos chicos y tan activos y tan activos en general. En el caso no, vos sabes que en el caso de mi nietita no, no. ella es pachorrita, ¿eh? Ah, mira, mira Bueno, salió al padre, ¿no? que, <risa> hijo, que siempre fue pachorra <risa> también. Sí, sí. Eh, pero estas dos no, estas dos no son activas. Mira. Y eh, pasó una situación bastante graciosa mm. que la comparto contigo y con todos A ustedes. Ver. Porque bueno, ellos hablan, ellas, las dos, nenas Que sí. viven en el sur de España Así que tienen toda una entonación andaluza Ah, ¿no? Dicen, por ejemplo Tía, me he ensuciado Me ensuciado Me he ensuciado <risa> claro. O me he despertado Bueno, claro. eh, hoy salío claro. bueno, Pero aparte de esto que las hace uh -huh. graciosas Eh, estaban jugando y ne, estaban pegados a, a algo así como una tienda Que yo les di chucherías, sí. puceritas y qué sé yo Y le ponían eh, un papelito con el precio ah, Entonces entiendo. viene viene la más chiquita me dice ¿Tenéis un fiso? Ah, ¿Un qué? Un fiso? ¿Un qué? Por no decirle lo qué ¿no? lo ¿Qué, ¿Qué querés decir? No, un fiso ¿Qué, sería, ¿Qué es un fiso, querida? ¿Un fiso? Y ya se estaba poniendo nerviosa. Sí, sí, sí. sí. Bueno, los chicos son Ya esos. se estaba poniendo sí, sí. nerviosa. Un fiso de acá, fiso así, con F de Fideo claro. y S de Silvia O. Ajá, claro. Eh, entonces interviene la hermanita que tiene ocho. Más grande. La más grande. Uh -huh. Y me dice, ya nerviosita también, también la sí, hermanita. Sí, dice, sí. Una cinta, lo que quiere es una cinta. Una cinta. Lo que estaba pidiendo, sabes qué era? Una cinta de coche. Una cinta de coche. Sí, una cinta de sido. Una cinta de cío. Un fiso, mirá, Un fiso. Entonces busqué en Google, claro. imagínate <risa> rápidamente. Bueno, es así. Se llama fiso, Ajá. si lo querés, o cada uno de ustedes si lo quiere buscar, sí. se llama fiso, la marca comercial, que ah, claro, es fiso claro. o fixo, con X. Claro. Y viene del verbo inglés fix, que es pegar, ah, arreglar. Mirá. Bueno, fiso. Y está el dibujito de la Fiso este, sí. que es exactamente el mismo envase, la misma forma que las de Index Que las coach. Que también que otra marca. Otra marca. Bueno, es como decir una Gillette. Bueno, aprendí, una, Gillette. aprendí una Aprendí una palabra. Bueno, bien, bien. Dame bien. un Fiso, Óscar, para la fiso. la fiso no, no, no traje Fiso. ¿Por bueno, no ha traído? Listo eh, todo Vamos al barco, vamos a saludarlo. Oh, <risa> ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo estás tú? Pues cómo te va tío cómo pues, ¿bien? ¿Cómo, pues cómo anda tío, pues estamos tú bien Muy bien, muy bien No me voy porque había un, un gallego que hacía horóscopos en otra radio En otros años, ¿te acordás? Pero no te sale el andalú No, no me sale, ¿El nada. No me sale nada El andalú El andalú, ¿El andalú? ¿El que calde, eh, eh, Te decir, digo esto, que se come en la D, me he ¿Así? ensuciado ah. me, Tía, me, me, me he despertado es... habla bajito, ¿no? además con palabras son nuestras que no se les entienden una onda así claro, no gritan, tiene razón no hablan en un tono alto de voz ellas, el padre que es mi sobrino es argentino, claro pero ellas dos nacieron allá ¿la madre también es de allá? de no, la mamá es argentina también, sí, sí le pegó el tono, se le pegó el tono? No, a ninguno. No, no, no. Mm. alguna cosa se le escapa sí, como bueno, por pero... ejemplo eh, qué chulo, lo escuché no, a mi lindo, sobrino eso decir sí. qué chulo. O sea, sí uno de de sí, verse sí, eso. qué sabe. chule, chule dice. Ah, chule. Sí. Yeah. ¿O qué otra decía? Vale, ¿viste? Vale, vale, tío, vale. No, el tío no, vale solo. Vale solo. Vale. <risa> bueno, listo, basta vale, de macana. Bueno, bueno. Arranquemos con nuestro programa porque sí. tenemos muchas cosas, sí, sí, ¿eh? Sí, muchas sí, cosas sí. y muy sí, interesantes interesante porque están sí. pasando en el país cosas... En el país y en la región, grosas, sobre todo. ...grosas, sí, claro, sí, sí. cosas grosas. Como, por ejemplo, estuvo Dale. tuvo lugar la séptima reunión de la CELAC. Uh -huh. Yo no sé si ustedes se preguntaron qué es la CELAC. Yo me pregunté. Sí, sí que es la CELAC. Sí, sí. Eh, bueno, abríguen un poquitín y les cuento una brevísima historia de cuándo fue creada Dale. y todo esto. La es una sigla, de Ajá. hecho, que es Comunidad CELAC, ¿no? Sí. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe Caribeños. Uh -huh. La crearon o fue creada en el año 2011, no hace tanto sí, tiempo. Sí, es novita, bastante novita. Y o sea, hace 11, 12 años como un mecanismo de concertación y con un tono y esto esto es esto que voy a decir ahora es importante sí. y es como para pensarlo sí. y con un tono contestatario uh -huh. a la OEA. Exactamente. ¿Sí? Organización de Estados Americanos que son más americanos que que estados y que organización. Vos son dirás más, que son más estadounidenses, son más yankis que otra cosa, ah, claro, claro eso, eso. A eso iba. Claro, no, sí. no, porque a mí me pega mal cuando sí. hablan de América, América. No, los americanos, no, lo hemos el sueño americano. Muchas veces. No, exacto. Las películas y series y demás. Sí, sí, son ellos los nada más americanos, están los americanos. Son ellos nada más, Ajá. exacto. Bueno, eh, ese fue creada con ese tono y uh -huh. esto sí subrayémoslo, ¿no? Sí. Un tono contestatario. Sí a la OEA y si hay algo para mm, expresar el tono contestatario, bien recientemente fue la participación de la OEA en el golpe de Estado a Bolivia, claro, ¿no? Claro, por, ejemplo. Claro, por ejemplo. por ejemplo. Mm, por ejemplo, ahora un... está apoyando al gobierno que quedó de Perú. Bueno, y ahora encima lo de Perú claro, otra vez. Por eso. Bueno, por eso. Eh, contiene 33 países de la mm -hmm. región que incluye a Cuba sí, también, sí, sí, pero sí, no sí. justamente a los dos de América del Norte. Uh -huh, uh -huh. No están incluidos ni Estados Unidos ni, ni Canadá. Canadá, porque claro, no son estados latinoamericanos. No tienen nada que ver, claro. Obvio. Claro. Eh, bueno, resulta que eh, ha tenido lugar ahora, el martes creo, de esta semana, la séptima reunión de esta comunidad de estados. Sí que es junto a esos 33 países. El único que faltó fue este hombre maduro, uh -huh. que yo lo dejo ahí nomás. Él dijo que tenía como ciertas referencias de que podía llegar es que, a sufrir un atentado. Es que bueno, no sé si eso o salió Patricia Bullrich a decir, a decir. que iba a pedir que lo detengan. Bueno, sí. No hay una denuncia concreta de nada. Hay muchos eh, reclamos sí. sino, pero no hay denuncia que diga, bueno, si se presenta tienen que encarcelarlo. A vos no te vos no te llamó la atención que está bien, eso estuvo lugar esa denuncia. Sí, tuvo ese sí, pedido, y ese pedido, ese sí, pedido sí. furtivo de, de sí. la presidenta del Sí. Pero a mí me llama la atención que un jefe de Estado, con todo lo que debe tener mm. para averiguar, sí. con la CIDE o como diablo se llama mm -hmm. en Venezuela, sí. para, para la seguridad de la figura presidencial, se crea la denuncia de una señora de acá... Che, no sé lo entiendo no no, sé. no no no no considero lo mismo pero ¿No? entiendo que por ahí para no entorpecer y para que no esté en todo el mundo hablando de maduro Mandó a alguien que lo representa que representa al país en realidad el gobierno sí, sí, sí. Eh, sacó el foco de él. Por lo menos salió de escena, sí. salió el, el, la iluminación del foco. que Estaba Maduro, se va para acá Maduro, se fue para allá Maduro. Sí, iba estar no vino el... Maduro, pero no sabes por qué te lo digo, además, sí. porque los diarios hegemónicos uh -huh. justamente utilizaron esto sí, claro. eh, para tirar un poquitito de tierra, es que para no decir otra sí, cosa sí. que suelen tirar. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno. Ahí, ahí quedaron uh -huh. esta, esta gente. Bueno, lo cierto es que esta CELAC o estos 33 países que están reunidos bajo este esta llamada comunidad uh -huh. eh, tienen un PBI, un PBI, Oscar, de 7 sí. uh -huh. billones de dólares. Sí. Sí. Alberga a más de 660 millones de habitantes uh -huh. Uh -huh. estos 33 países países. Eh, Eh digamos que son números potentes, potentes ¿no? Sí, ¿no? Son números sí. potentes como para considerar que esta comunidad de países o de estados latinoamericanos y caribeños es una comunidad o es un organismo internacional regional sí. de peso, sí. ¿no? Sí. De peso, sí. no es cualquier cosita. Y con futuro. Y con, con futuro. Mucho futuro. Bueno, ya te dije que no están incluidos los dos grandes uh -huh. países uh -huh. de América del Norte, así que desde México para abajo todos. Te los leo, dale, porque están todos los, Hay de muchos países que los del Caribe. Es, que son muchos. Eh, muchos. Sí, sí, sí. Y en pocos lugares. Antigua poco y Barbuda, uh -huh. por orden alfabético están. Eh. Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, uh -huh. Dominica... Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, que también hubo como algún problemita, sí. Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente las, y las Granadinas, uh -huh. Surinam, Trinidad y Tobago, uh -huh. Uruguay y Venezuela. Eh, muchos de estos nombres que probablemente o quizás nos resulten un poco más desconocidos eh, son islas del Caribe claro, ¿no? claro. son islas del mar Caribe claro. Eh, están todos y vinieron todos vinieron a, eso es lo, No lo, todos los lo presidentes Pero no, sí pero enviaron Delegaciones mandaron delegaciones. Y es una cuestión importante Políticamente hablando Porque se, hicieron, muy, presente, se hicieron presente Y esto es algo que a la OEA Por lo menos a Estados Unidos En Norteamérica no le gusta Yo creo que tendría eh, que te haber es, escuchado ¿no? Sí, esto, sí obviamente verdad. que lo, lo, lo escuche Y después vamos a hablar de declaraciones de una militar norteamericana que tiene que ver con esto con él eh, tal cual la zona. tal cual mm. tal cual por y... el, por el acontecimiento este exactamente, exactamente. Eh, se dice y se sabe también mm. que esta comunidad de estados se constituye en la voz unificada claro. de la región a claro. la que pertenecemos en temas de eh, consenso es el único interlocutor que puede promover y proyectar una voz concertada de América Latina uh -huh. y el Caribe En la discusión de los grandes temas claro, Que claro. atañen al, al globo entero uh -huh. no en realidad uh -huh. Con el objetivo de buscar una mejor inserción Esta palabra que siempre la oposición ah, en nuestro país en Habla mundo. de que estamos fuera sí, de todo sí, sí, Para sí, lograr sí, una sí, mejor sí. inserción y proyección de la región uh -huh. De esta región sí. latinoamericana y caribeña En el ámbito internacional me parece que es interesante pensar porque hay otra eh, hay otro organismo uh -huh. supranacional sí. como es Isla Unasur y pensar que a lo largo de los años, ¿no? Uh -huh. Algunas organizaciones regionales o supra eh nacionales sobreviven con más o menos institucionalidad. Uh -huh. sí. Más o menos, sí. Depende eh, de los vientos políticos. Siempre. Obvio. ¿Mm? Y todas estas están sometidas a los vaivenes, tal como vos decís, claro, claro. de los escenarios eh, políticos y puntualmente, te diría, electorales. Uh -huh. Sí, ¿no? claro. Laguna claro. la Sur es un ejemplo sí. de estos vaivenes, sí, ¿no? Sí, exactamente. Eh, que muestra cómo el giro ideológico que uh -huh. ha habido en la región, en la región. Eh, eh, puede de lleno... no llegar a golpear sí. a el organismo este sí. supranacional eh, bueno del año 2015 en adelante uh -huh la desintegración uh -huh. estuvo al frente de presidentes, que fue ese giro ideológico sí, que tuvo sí. lugar eh, de presidentes como Mauricio, claro, Macri, Mauricio Macri, el ingeniero sí. tal como nosotros nos nombramos Ajá. en nuestro país Ajá. Jair, o Jair, Jair Bolsonaro, Bolsonaro en Brasil, claro. Iván Duque uh -huh. en Colombia uh -huh. y el vecino Sebastián Piñera, Piñera. en Chile y uh -huh. eh, Estuvieron presentes todos, entre ellos, nuestro vecino y hermano, País Uruguay. Uh -huh, también, ¿sí? sí, sí. Con su presidente, que es eh, la, calle la Calle Pau. Pau. Sí. Bueno, eh, él propuso la Calle Pau ajá, con ajá. un país tan pequeño y de tan poco sí, peso, por sí. otro lado, y lo digo con respeto, sí, ¿no? claro, claro. Pero simplemente uh -huh. por, por una cuestión objetiva, sí, ¿no? Sí, exacto. Eh, imaginemos Uruguay al lado de la superficie brasileña por Sí, ejemplo. Uruguay al lado de Buenos Aires Un o, poquito más o de la sí, sí, sí, toda. sí, la Argentina misma sí. eh, Bueno, él propuso crear esto ya A mí ya esto me tiene aburrido Aburrida, te digo Una zona de libre comercio Bueno, eso es lo que la derecha siempre quiso En dice. toda América Latina Siempre quiso que de libre comercio no tiene nada no, y está no, absolutamente no, no. manejado no. por el gran país del norte. Ese libre ¿no? comercio implica que se puedan comprar y vender cosas, sobre todo comprar, porque si hay algo que demostró este gobierno de Macri, y, y del innombrable, que también después vamos a hablar de él en otras noticias, es que entre todo lo que vaya a entrar, cualquier porquería, cualquier basura, cosas buenas, de todo, no tiene impuesto. Entonces eso lo que hace es matar, aniquilar a la industria nacional de cada país. de cada país O claro. sea, una zona de libre comercio es como, de, salvando bueno. la distancia, eh, Ciudad del Este. Pero sí, En claro. lugares donde vas y compras es todo más barato pero y no es producción nacional. Así como aniquilaría, digamos, a sí. la producción nacional de cada de cada estado uh -huh. integrante de esa zona, sí. ¿no? De libre comercio indudablemente que a a, a los países estados uh -huh. de la zona sí. los aniquilaría o por lo menos a su producción, sí. pero indudablemente enriquecería uh -huh. a otro. Claro, pero la nada se pierde, todo se transforma. Y siempre el mismo. El que y siempre el que va dice. el mismo. Las, las, las, las ganancias bueno. van siempre al mismo lado. Si, eh, hay gente que habla del empresariado nacional. Bueno, el empresariado nacional sí, en general se muere. que, re, que como defienden... Que, ¿cómo ah, eran? bueno, estas son otras. Las que vos decís son las que les, les interesa el país. Ah, Esas son las que pueden poner una fábrica con 200 personas o un galpón con 10 y en vez de fabricar, importan que les sale más barato. Con estos regímenes de libre comercio... Cual. Lo opuesto, uh -huh. lo contrario a esta propuesta sí. ya remanida, vieja y uh -huh. aburrida para mí de la zona de libre comercio, está también lo que dijo este este presidente de Uruguay, no uh -huh. que criticó bastante vehementemente a, a los países que estaban sí. allí reunidos, sí que no respetan la democracia ni los derechos humanos. <risa> Obviamente, ¿a quién se refería? Sí, sí, seguro. Eh, Venezuela, Cuba, sobre Cuba. todo Cuba está... Eh, y Nicaragua. Y bueno, también Nicaragua también. Bueno, en, eh, sí, sí. y esta frase final que a mí me pareció uh -huh. preciosamente ridícula, <risa> dice el señor Lacalle Pou, hacemos mal en ponerle un tinte ideológico a la CELAC. Ah, bueno. Yo digo que me da casi como una especie de sonrisa sí, porque sí, sí. es un tinte, uno puede decir que Ese, sí, es una ideología pero, claro, bueno. progresista, digamos, sí. de cierto Centro tinte izquierda, social, democracia, sí, o algo sí, sí, por sí, el sí, estilo, sí. digamos. Pero... Eh, pero también es un tinte ideológico político. proponer la zona lo del libre comercio. Todo es político y la por economía eso. sobre todo es política. Es, es también es, es es denunciar al gobierno por ser por llevar las medidas políticamente bueno, es una con, locura. Contáme lo ...de la señora Yankee... ...ah, te comento un poquito... ...eh, vale. porque... ...tiene que ver con esto... ...tiene que ver con el futuro de nuestra región... Mm. porque ...porque esta señora se llama Laura Richardson... ...habló el jueves pasado... ...la semana pasada... ...en un evento del Atlantic Council... ...un lugar que tiene muchos lazos con la OTAN... ...donde numeró las razones... ...por las cuales Estados Unidos... ...el gran país del norte posa sus ojos en el resto del continente. O sea, nos mira de cerca el patio trasero. Nosotros sí. vendíamos a hacer el patio trasero que se está revelando, le están creciendo plantitas en el fondo, están haciendo tiene algunos animalitos, entonces hay que mirar qué podemos sacarle. Bueno, eh, en cuanto a esto, salió Evo, por supuesto, dijo ¿por qué es importante América Latina? Obviamente porque eh, quieren otra cosa de nosotros, de nuestro continente. Dice, todos los aspectos destacados derivan de los ricos recursos y elementos de tierras raras. Esto lo dijo ella misma. Tierras, tierras raras. raras. Tiene que ver con la minería en general. Eh, la castrense estuvo de visita acá, por la zona. Estuvo en el país el año pasado. Destacó el triángulo del litio, la zona estratégica que comparte Argentina, Bolivia y Chile. El 60% del litio del planeta. En ese triángulo... Este necesario, perdón, ¿y ellos no tienen nada. No, luz, bueno, ellos tienen, pero no le alcanza. Ah. Es necesario hoy para la tecnología. Hoy en día es necesario. Ya cuando empiezan a ponerle estos tintes de cosas tan importantes yo ya me veo poniendo un viste un portaaviones ahí no pueden entrar a Bolivia con un portaaviones pero algo algo van a conseguir pocas horas después que se conoció este video porque esto fue una noticia eh, Evo Morales salió a decirle le recordamos a la jefa del Comando Sur de Estados Unidos Laura son que América Latina no es patio trasero ni su hacienda para explotar sus recursos nuestros recursos naturales oh, eh, es otro tema que sí. también aburre sí, bueno, pero, lo van, van, van, siempre van van siempre y hay que tener cuidado porque en algún momento lo vamos a tener acá las reservas de petróleo más grandes incluidas el crudo, ligero y dulce vos, descubierto frente a Guyana hace más de un año están los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro continuó esta general Eh, también destacó la importancia del Amazonas al descubrirlo como el pulmón del mundo. Eh, tenemos el tenemos ya está diciendo ella, tenemos el 31% de agua dulce en esta región. Ajá. Hablamos alguna vez del acuífero Guaraní, sí, de la importancia. No, no, no. Eh tenemos que empezar nuestro juego. ¿Qué te está diciendo con eso? Y más o menos como agarrate Catalina. Mira una una cosa. Eh, hay inclusive a uno de los de que están en este, el Atlantic Council eh, Que lo integran Henry Kissinger para acá Condoleezza Rice, político, bueno de Republicano, demócrata, para eso son todos este parejitos eh, Hay un tal... que Def Defienden Pe los intereses de intereses, Estados Unidos Claro, obviamente eh, el, el, el New York Times eh, lo denunció porque... Eh, Tenía eh, contratos poco transparentes con FedEx Que es la, esta empresa de mensajería y paquetería y en septiembre de 2018 Cuando la crisis argentina, recordemos Estaba allá arriba Estaba el otro gobierno El eh, del ingeniero del, del, del mejor equipo de los 50 años sí. este, este Atlantic Council decidió distinguir a Mauricio Macri ah, Por su dedicación incansable y desinteresada Con su país y su gente no sé si está hablando de Argentina o de Estados Unidos. ¿Cuánta hipocresía, <risa> por Dios? Eso es lo que no sé. este Pero bueno, esto tiene mucho que ver con... Bueno, eh, hablando de, de esto que acabo de, de decir, de hipocresía, sí. también hubo un comentario, no sé si fue del presidente chileno o del presidente colombiano, de mm. Petro, que eh, porque hubo declaraciones así, rimbombantes sí, sí, sí, sí, también claro. en la CELAC, claro. ¿no? que está todo bien con esas declaraciones así, pero sí. lo que hay que hacer es pasar a los hechos Sí, sí, sí, sí. no alcanza con las palabras No, más bien que no, no, no, no. sirven directamente no, en muchos no. Aspectos, sí. Bueno, sí. ¿vamos, vamos a un vamos separador Vamos a un separador, sí, sí, sí. Este, Me hizo acordar cuando, como ya no tengo aire acondicionado, me, escuché este audio y dije, ah, me, me hace acordar al ventilador que tenía mi viejo hace un tiempito Sueñan los nadies con salir de pobres algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. pero la Bueno, buena este, suerte no es. No. este es este, este es galleano que es otro capo, que vamos a vamos a escucharlo antes de la, de tu sección de esto que tiene que ver con el latinoamericanismo y el americanismo. Mm, sí, sí. Eso es difícil. Bueno, esto esto tiene que ver con el calor, con lo que es hoy este y los ventiladores. Dale, dale, dale que lo ponga el Vasco. A ver si lo está encontrando. Es un hueveando. ¿Se escondió? Sí, sí. ¿El vasco o el...? No, no, el separador. El, separador. el oficial gordillo me parece que se escondió. A ver. Ah. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Y no teníamos aire, pero mi papá tenía un ventilador. El turbo, ¿te acuerdas? Ese peticito de paletas de acero. Yo le decía, papá, le echemos un aceitito algo. No, el ruidito a mí me duerme, decía. Filoso, el ventilador, vos metías la mano, te cortaba ahí. Mi viejo le sacaba la parrilla de adelante para decir, así tira más aire, decía. No le calentaba, la seguridad de los niños, nada era tan filoso que el carnicero le pedía para cortar las costeletas. Imagínate lo que, era. hueveando en Más Vale Magazine. como dos computadoras. Bien, el ventilador. De uh -huh. dos puntos, sí. Los ventiladores viejos eran así. Yo tengo ya más modernos con eh ¿cómo se llama? Con paleta de plástico. Pero los viejos ventiladores de chapa. Claro. Yo tenía uno peticito como el del cuantito este y era un, es, es una, un viento, era un ventarrón, <risa> como diría C como el oficial. Al mar. Claro, claro, pero sí, donde empezaba a tocar en algún lugar hacía un ruido. Eh, vamos con otra cosa. Vos sabías que siempre hablamos de se fue la quema, está en la quema, vive en la quema. La quema fue un lugar en la ciudad de Buenos Aires, allá por el 1860, 1870. ¿Dónde se quemaba que Basura. Claro. Basura. Eh, funcionó la zona sudoeste, lo que sería hoy Parque Patricio. Zona suroeste sigue siendo una de las zonas más pobres de la capital, ¿viste? Sí. A pesar de que está en el, la sede del gobierno. Te iba a decir eso, que el jefe de gobierno puso allí la sede de su gestión. Claro, claro. Que de paso recordamos que hace, hace 15, a ser casi 16, 16 años consecutivos claro, que gobiernan la ciudad. La, el mismo tinte político. Sí, bueno, fue un lugar en, en su momento, allá antes del 1900, donde quemaban la basura al aire libre, incineraban. Y eso se conoció como la quema, ahí se quemaba. Empezaron ahí, la gente iba a cirujear, a buscar qué de las basura que estaba tirada servía. Y bueno, se llenaba de gente, se llenaba de chicos, se empezaba a ver gente viviendo cerca, porque lo que podía encontrar o lo vendía, o lo usaba, o lo cambiaba por otra cosa. Eh, ahí estaban unos, unos hornos crematorios, ahí cerca. Estaba todo ahí, porque los... los este cementerio? Sí, cementerio? Hornos crematorios. Eh, allá por el 1912 se, se hizo un galpón de madera para hacer una escuela, porque había gente viviendo ahí, fue la primera de las este, escuelas de la quema, dice la noticia esta acudían los niños de la quema descalzos harapientos, sucio por supuesto digo yo. la pobreza existió pobreza, siempre pero sí enorme, no había agua, recordemos la pobreza de hoy, no es la pobreza de hace 200 años, 150 años no quiere decir que sea mejor ni, la pobreza es pobreza en este caso no había acceso al agua como para bañarse, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, es pobre pero limpio, pero no hay cuando no tenés agua no tenés con qué bañarte. Eh, poco, bueno, así allá por 1915 se eh, armó la primera escuelita con mil pesos que se había ganado por un concurso que realizó el diario La Prensa y fue el primer establecimiento de niños sacado del analfa analfabetismo, no me sale, mira analfabetismo. Eh, bueno, esto hay que decirlo a un, un primer maestro que fue Juan Funes, que casi sin medios y con un sueldo seguramente miserable, digo yo, hizo esto de enseñar y darle de comer a los chicos. Así que esto fue la quema, que hoy no hay nada, no quedó nada de eso. Pero hay lugares pobres todavía, en esa zona sur. ¿Y qué nuestro... es? ¿Un, un terreno...? Eh, no, ya está todo comido, ah, está todo, todo ganado por casas, empresas... Ah. En otra época de la historia de nuestro país ese fue un lugar pujante como fue zona sur, zona norte del conurbano, digamos este Avellaneda, Lanús, lo que está lindante al Riachuelo. Eh, fue una zona industrial muy importante Hace 50 años Sí, sí Cuando estaba a veces Como que se dictador ¿Cómo se llama el barrio? Barrio La Quema Ahora es la zona de Parque Patricio Parque Patricio Parque, Parque Patricio, sí sí sí eso O azul. sea, que el nombre también lo perdió eh, lo perdió Sí, sí, sí sí Igual se dice Los Quemeros ¿A quién se le dicen Los Quemeros? Eh, Vasco, ¿te acordás vos? Hay un equipo de fútbol Hay un equipo de fútbol que se dice Los Quemeros eh, A la hinchada de Huracán Huracán Ah Ah, Huracán bueno, es Parque claro. Patricio, Patricio Está los... más atrás Sí, sí, los... sí, sí. Claro. Está en la cancha, si no estoy equivocado Está prácticamente al lado de la quemita Claro, eso quedó ah, Eso sí. quedó la quemita sí, sí, sí, Huracán el enemigo, archienemigo de San Lorenzo, San Lorenzo Sí, están ahí nomás están ahí, Bueno, sí, la, los clubes, las sedes sociales están ahí nomás Bueno, escuchamos bueno, un tema Dale, vamos un tema dale. a la portuaria y ya venimos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 Radio Monk. El aire se crea. Una mano picando una pelota, la misma en el piso rebota, creando así un bucle en el espacio y tiempo. Santiago Klaus y Adrián Murphy discutirán sin éxito qué la hace picar. Sumérjanse en este delirio sonoro llamado Un Puchito en la Selva. Los miércoles de 23 a 0 en Radio Monk. En 70-30 buscamos mostrarte lo emergente, lo que no se conoce. Bandas en vivo, deportes para boludes, bizarreadas de internet, música del mundo, filosofía aplicada a lo cotidiano, astrología. Todo esto y más en dos horas de contenido palo y palo. Sábados de 20 a 22 en Radio Mónico. Sigamos desveladas. Sigamos desveladas, un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk En Nine Lives vas a encontrar la mejor música nueva por conocer y disfrutar Entrevistas, especiales y muchas cosas más Los jueves de 22 a 0 en Radio Monk Voy a decir Voy algo a decir terrible. terrible Es un espacio para todas esas cosas que no te animas a contar lo prohibido, lo profundo, lo políticamente incorrecto, lo, lo sucio. sucio, hoy tiene un lugar. Hoy tiene un lugar Todos los domingos a las 21, te invitamos a destapar tus pensamientos más oscuros, en Radio Móvil. Todos los jueves, va por ahí, se propone una difícil misión, sacarte de la rutina. ¿Lo lograrán? Va por ahí, el show, jueves 21 horas, en Radio Móvil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 Bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora Contame sí. Contame qué hora es, por sí. favor. Eh, según mi computador, mi ordenador, según mi ordenador, son hora? las 18.37 minutos. Ajá, según bueno. la el reloj que está en la pared del estudio, son las 18.38. 18.38, sí, bueno, ¿de sí. qué vas a hablar? Eh, vamos con otra cosa que parece que no, pero también tiene que ver con esto, tiene que ver con el cambio climático y con... Eh, casualmente, las grandes empresas a las que le interesa el mundo, en este caso el bienestar del mundo, eh, pusieron unos dinerillos para hablar en contra. Como que la, el cambio climático no es tanto. No es, no es no, tan importante, no es tanto, no es digamos, no es un temazo. No, no, no. no. no, no, no, no. Un, temita, es, un temita. Es un ah. tema, es secundario, está primero sí. el avance de la... De la el desarrollo entonces cosas que dice sí, para que sí, todos sí. tengamos trabajo y, y el sé que es las chimeneas sumenia sí, y, sí. y demás cosas bueno en realidad este pusieron algo así como 4 millones de dólares eh, descubrieron esto eh, para poner mensajes engaños son mentiras en facebook en twitter en instagram Eh, sobre todo las empresas de gas y de petróleo gastaron esta cifra en desinformación, o sea, decir que no es tanto, que en realidad eh, esto se revierte con muy pocas cosas, con un cambio muy muy chico, se, esto no es tan importante. Lo hemos escuchado decir a Donald Trump, este pre ex presidente del gran país del norte, que era mentira todo el cambio climático. Bueno, porque Estados Unidos es porque... uno, uno de los países que, claro, que, que, más, contamina. que siempre, más contamina y siempre vota en contra o y no siempre vota. siempre vota en contra, sí. Claro, sí. o no vota nada. En las, en las cumbres del cambio climático este pasa siempre lo mismo. Todos se rajan las vestiduras, que el, el futuro, el, el único planeta que tenemos, y siguen, siguen contaminando y sobre todo tienen que ver con esto de ir a otros países a... Eh, estropearle todo Porque van a algún lugar socaban to todo todo Estropean todo y Se llevan las ganancias Y queda en un desastre hecho en ese lugar Por lo que en algún momento Se habló de hacer una especie de fondo Monetario Un fondo con eh, Plata Para que este estos lugares Donde pasaba El, el supuesto progreso No se quedara en ese país Con estos desastres Esto pasó en África, sobre todo, pero en muchos otros lugares. Hay una de las comercializadoras de carbón, Shell, eh, Chevron, eh, promocionaron sus credenciales ecológicas y contribuyeron para lograr... ¿Credenciales? Credencial. No, no. Sí, no. Sí. Compromiso no, no. para alcanzar no, cero no, no, emisiones. No quiero largar una carcajada. Bueno, es así. Eh, a pesar de que sus inversores siguen abrumadoramente inclinados hacia el petróleo y el gas fósil. O sea, todo muy bien, todo muy lindo, con que pongas una hojita verde y un bambi, pero después pasa, pasa la topadora, el bambi se queda sin sin nada, se queda sin vida, sin lugar donde vivir. Eh, estos contenidos pagados por red favorecieron un enfoque engañoso para presentar el fondo como reparaciones climáticas. Esto se salió también en el Foro Económico de Davos, saben decir un montón de cosas que en realidad... Eh, no no no terminan haciendo nunca no terminan cumpliendo nunca declaración eh, declaraciones, declaraciones eh, no hechos no nunca nunca ha he hecho todo hechos son todo lo contrario esta bu que es Mark zuckerberg es el dueño ahora de meta que meta es este, todo casi casi todos los servicios de meta sería facebook sería instagram ahora es meta Eh, el mismo dueño. Todas las redes sí, se llaman sí, es Meta, Meta ahora. sí, de, de un dueño de todo, ¿no? o de casi todo. Ah. Este es Mark Zuckerberg. No si, fíjate, Facebook abajo dice Meta. No, sí, hace un tiempito ya. Eh, mirado los autores otros que ponían plata para desinformar son autores de fabricantes de plásticos, laboratorios o oh, casualidad. Eh, a esta gente no les interesa que la gente se preocupe por un cambio. La gente necesita trabajar, te dicen. Y van a un lugar, lo saquean y se van. Eh, pasó en, en Ecuador, hace unos años, cuando a la Chevron le hicieron un juicio multimillonario porque le, le estropearon gran parte de lo que fue la selva. Eh, eso se apela, viste, como son estos tribunales, a los que siempre nunca nos dan la razón o al pueblo no le dan la razón le dan la razón a los poderosos a las empresas porque causalmente los los jueces de esas grandes este cortes a la vieja usanza son ellos son ellos son pagados por ellos ya se viene enojando muchísimo la naturaleza sí, o sí, ¿eh? sí sí sí se viene enojando uh -huh. y mostrando esta esta estos sentimientos como sí, bueno sí reacciones Eh, desde hace tiempo, uh -huh. debido a eh, a, ver, a los desmanes que la humanidad hace ¿no? sí, en sí, el planeta. Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, pero va a ser cada día peor. Es que es cada día peor. Va a Hay ser cada día peor básico. el enojo. Sí, del de, de la, la naturaleza. De la Recordemos naturaleza. todo esto que se está quejando hoy por hoy, el campo, ese campo, entre muchas comillas, eh, de la sequía, la sequía más grande, no sé cuántos años... Y mirá, si vos vas a voltear todo un bosque bueno, para eso, poner no, no, no, no. soja o lo que sea eso implica que no se formen nubes que no llueva que se seque el, la tierra que no es tipo, toda esa vida que queda donde hay un, un no digo una selva pero un bosque toda esa vida sí. se, son animales y gente que no está más porque esa gente que vive ahí viene al animalito tenía ten una cosita acá, se tiene que ir, porque qué? porque vienen con topadoras porque no, no, vienen de por estos tipos no, no, no. La, rea la reacción de la naturaleza es cada, vez, es cada vez sí, va sí, a ser sí. más intensa esto o inundaciones no, no, no, uh -huh. mal, no, no. grandísimos temporales y demás bueno. Uh -huh. bueno, vamos a, a, ahora a escuchar sí a a ahora a sí lo escuchamos a él y después dale, vamos con dale. Latinoamérica sueñan los nadies con salir de pobres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 De, de Galeano sí. siempre llega, ¿eh? Uh -huh. sí, llega claro sí, claro que sí. Bueno, a raíz de de esta séptima cumbre de la Comunidad de Estados de la CELAC, uh -huh. Estados Latinoamericanos, eh, que a mí me, me interesó, me interesa, sí, me, sí. a mí Latinoamérica sí. es algo o es una región del mundo ...que a mí me convoca mucho, uh -huh. siempre... en uh -huh. el eh, muy joven leía casi con exclusividad... ...la literatura latinoamericana... Uh -huh. Uh -huh. ...me interesa conocer los países de América Latina... ...me han quedado algunos que todavía no conozco... ...pero eh, es una región de mis amores, sí. realmente... Sí. ...a raíz de esto y a raíz de esta séptima versión de, de la CELAC... Eh, me apareció la, la posibilidad de buscar eh, y de compartir con todos uh -huh. ustedes qué son dos conceptos históricos eh, que atravesaron toda la historia de sí. América sí. Latina ¿no? eh, a lo largo de las vidas republicanas de los distintos países que conforman Latinoamérica. Estos dos conceptos históricos son el latinoamericanismo uh -huh, uh -huh. y el americanismo, ¿sí? Con lo cual vamos a hablar un poco de cierta historia de esto, sí. Oscar, que también me, me, me, me llamó la atención los parecidos, un, dos siglos después, uh -huh. o más de 200 años después, con lo que nos acontece, ¿no? Sí. Hoy. Sí cambian eh, los este los, los amos. Sí. Uh -huh. la, la idea de crear una gran nación uh -huh. o una supranación, digamos, sí. eh, cuya extensión Abarcará todo lo que es Latinoamérica, claro, ¿sí? Claro. Venía ya de Francisco de Miranda, un político, militar, diplomático, escritor, humanista, uh -huh. etcétera, etcétera venezolano Mira. Francisco de Miranda Francisco uh -huh. de Miranda vivió entre el año 1750 y 1816 Oscar ¿eh? sí. ya desde entonces sí. existía sí. esta idea de crear ese supraorganismo uh -huh. uh -huh. eh, que abarcara toda la, la región latinoamericana eh este Francisco de Miranda se lo considera como el precursor de la emancipación americana Mira. que tuvo lugar desde 1808, 9 sí, a lo largo de sí. todo el siglo X sí, sí, sí, sí, sí. hasta finales del siglo 19 eh es una idea, esto lo decía Bolívar en 1815 uh -huh. otro proser sí. venezolano sí. es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo o sea uh -huh. con el mundo uh -huh. ya que tiene un origen una lengua, claro. unas costumbres claro. y una religión debería, por consiguiente, uh -huh. tener un solo gobierno que confederase las diferentes, los diferentes estados que hayan de formarse. Ojalá que algún día, decía Bolívar en 1815, uh -huh. ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, claro. reinos o imperios, porque estaba el imperio brasileño, sí, sí. Eh, a tratar y discutir sobre las, los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras partes del mundo. ¿Sí? Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa, de nuestra regeneración. Todavía estamos buscándola, sí, sí. porque si bien apareció la OEA, uh -huh. si bien apareció la CELAC, si bien apareció un AZUR, si bien está el Mercosur, sí. todas estas estos organismos supranacionales tienen vaivenes ¿no? Uh -huh. Como dijíamos decíamos al sí, comienzo. Sí. En 1824, esto lo lo que acabo de leer, lo decía en 1815 sí. este muchacho Bolívar, uh -huh. ¿no? eh En 1824 se enviaron comunicaciones a los gobiernos del resto de la Sudamérica independiente Ajá. Así como a México y a toda América Central Debido a la influencia política de Bolívar La asistencia de la Gran Colombia, que era Bolivia y, y Venezuela todos sí, juntos, sí. Perú y Bolivia estaba poco menos que asegurada Mira. La Gran Colombia, uh -huh. Perú y Bolivia Sí, sí, sí Eh, Bolívar eligió la ciudad de Panamá como sede de ese congreso. Ajá. Algo así como una celac. Sí, cierto. Sí, sí. Pero en 1824, hace 200 sí. años, y o sea. no había tantos países como No, ahora. no, no, no. El uh -huh. gobierno de Chile, mira lo que hizo cada uno. A ver. Mira lo que hizo cada ver. uno. El gobierno de Chile fue invitado, pero declinó. Pasaron cosas. A asistir. Eh, estaba dirigido por Ramón Freire y no mostraba simpatías con Bolívar no, claro, no. claro ni por un ni por su enorme influencia política sobre tres países sudamericanos, uh -huh. que eran la Gran Colombia, Perú sí. y Bolivia, eh, además que la pugna política chilena entre los liberales la propia interna sí. entre los liberales y conservadores claro. reducía la preocupación de los políticos chilenos por este proyecto, no, ellos estaban atentos ahí uh -huh. seguramente por temas electorales. Eh, seguramente, bueno, claro. claro. Las provincias unidas del río de la plata ah, nosotros sí, sí, nosotros sí. que no nos llamábamos todavía no. argentina argentina todavía no. fueron también invitadas uh -huh. sí. pero está buenos es prefirieron ahí. no enviar una delegación no. No. la mayor parte de los líderes argentinos uh -huh. desconfiaban de una desmesurada influencia ay no no no me digas que no es lo mismo que sí, pasa hoy igual, sí con Venezuela, ya Venezuela, Venezuela, Venezuela, claro. Bolívar se murió, o sea, de pero después rato, Chávez, que también murió, y hoy está el hombre este que no vino, Maduro. pero también, ¿viste, está, su no, tipo sí, de cuidado, sí, hay sí, que echarlo sí, sí. fuera del mapa, hay que algo hay que hacer. Sí. Bueno, los líderes nuestros desconfiaban de esa influencia de la Gran Colombia en el Congreso, sí. porque era la influencia de Venezuela. Sí. Eh, te, te anoto algo ahí... Eh, Nuestra la nue nuestra parte, en realidad es la que definía mucho ahí, era Buenos Aires y Córdoba, y un, y un eje por ahí, después de zona norte, de lo que fue el Virreinato, estaba más de acuerdo con eso que con otras cosas. Lo demuestra la historia cuando se abre Artigas y se junta con la zona norte, noroeste de nuestro país. El medio, el, el medio el centro del el país. El centro fue siempre lo mismo porque... Bueno, ¿tú? los líderes <risa> nuestros, ponerle... Sí. Nombres a los de hoy sí. sería más o menos lo mismo, capaz que hay algún nombre que se repita sí. algún apellido. <risa> Martínez Dios estaba, me parece de otra época. Los líderes argentinos sí. desconfiaban de esa eh, sí. de la influencia claro. bolivariana uh -huh. eh, porque también tenía un poderío bélico y político inmenso sí, sí, claro, Bolívar. Claro, inmenso. Claro. Claro. Entonces, ¿prefirían aumentar los lazos comerciales con quién? Ay, casualmente con el decime, otro lado decime, del charco, decime. España. No, no, no, no. Más, se fue al norte, ya está claro, Estados Unidos, con el gran claro, país. pero estamos 1824. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. 1824 y hoy sí, estamos viviendo el estamos 2023. Mismo, sí. y vino la, Oscar. la mujer está a hablar de Bueno, no, prefirieron los, los líderes argentinos claro. aumentar los lazos comerciales con Estados Unidos y por supuesto también con las potencias europeas. Es que Sí, claro. que la mayor potencia uh -huh. sabemos cuál era, la sí. madre patria de Estados de la Unidos la madre patria, la, madre claro. patria, la, madre, la abuela patria sería. vayamos a Paraguay que Dale. también fue invitado fue muy interesante la historia de Paraguay habría que hacer un día busco, busco, busco porque hay muchas cosas que pasaron en Paraguay también sí. lo invitaron a Paraguay sí, sí. si bien ya estaba declarada la independencia paraguaya desde 1811 uh -huh. sí. eh, pero estaba gobernada por un dictador claro que era el doctor Francia y este se había negado siquiera a recibir uh -huh. las invitaciones claro. de Bolívar directamente ata acá Brasil vayamos a Brasil elio hoy lo tenemos de amigo porque por sí, suerte ganó sí. Lula pero si es la cela que hubiera sido el año pasado sí. Estaría Bolsonaro el, reprimiendo El imperio, era un imperio, había un emperador Pedro, claro. Pedro no sé cuánto claro, claro. Bueno, Sí, sí, sí, eh, portugués Sí, fue uh -huh. invitado Brasil, sí. pese a ser un estado Monárquico claro. y abiertamente Esclavista uh -huh. sí. Como lo fue sí, claro históricamente que sí. claro que sí. Pero Pero sí precisaba mantener la neutralidad entre las monarquías europeas y sus vecinos republicanos claro, latinoamericanos. Claro. Entonces decidió no enviar no, delegados. No, lo que mandaba delegados era los bandeirantes, me acuerdo, en ¿no? época que eran los esclavistas, que hacían incursiones en terreno de lo que es hoy Argentina a robarse luego gente, a robarse espacio. Bueno, resulta de Bolívar, mira qué similitud con sí. todas similitudes es, es como dicen las películas, es, mira coincidencia, ah, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Bolívar acordó también invitar a dos países europeos, ¿viste? Que ahora en la CELAC invitaron a Estados Unidos sí. y a China. Sí, a China ¿no? sobre todo. Bueno, Ahí no le gustó eh, mucho a Townsend. Obviamente que Biden no vino, pero vino <risa> alguien de Estados Unidos. Sí y de China no sé quién vino, pero alguien uh -huh. vino. Bueno, acordó también Bolívar en 1824 sí, sí. y hoy estamos viviendo en el año 2023. Sí, sí. Transcurrieron 199 uh -huh. años. Casi Oscar, 200, sí. ¿sí? Eh, a los países a dos países europeos como observadores, uh -huh. igual que ahora. Sí por causa de sus intereses comerciales con claro, con Latinoamérica. Claro. ¿Quiénes fueron? <risa> Gran Bretaña y sí. los Países Bajos, ah, mira. los observadores. Mira. Bolívar no contempló invitar a Estados Unidos. No, mm. no lo contempló esta posibilidad. Pero el presidente de la Gran Colombia, uh -huh. que era Francisco de Paula Santander, remitió la invitación y el gobierno de Washington uh -huh. envió dos representantes, Mira. únicamente para estimular los acuerdos de qué, de comercio, libre comercio, libre comercio claro. evitar comprometer a Estados Unidos uh -huh. en la confederación propuesta por Bolívar, que quería juntar todos sí, los sí, países, sí, sí, sí. no eh, y rechazar todo pedido de ayuda para un conflicto contra España. Uh -huh. Uh -huh. Los delegados estadounidenses no llegaron a la ciudad de Panamá porque está... CELAC, sí, de hace 200 sí. años, entre comillas, se reunió en Panamá. Sí, de no que Buenos, estaba más cerca. No en Buenos en Aires, ellos. claro. Anderson murió de fiebre amarilla que, en el viaje desde Cartagena, mientras que un otro llegó a la ciudad cuando el Congreso ya no, había terminado. No tarde. Bueno, llegó tarde. Eh, encontré un artículo muy interesante de un doctor en historia, Ajá ecuatoriano que se llama Juan J Paz y Miño, tiene una, una página el nombre este, si la quieren consultar, que se llama Historia y presente. El ah, artículo es del año de ahora, ¿eh? del año 19. Sí. Eh, y nos dice así, el americanismo nació en los Estados Unidos por intermedio del presidente a este lo conocemos, y no porque tenga el apellido de Marilyn, uh -huh. James Monroe. Ajá, de la doctrina eh, Monroe. Exactamente. Claro, claro. Vivió, eh, gobernó, claro. este presidente gobernó entre 1817 y 1825. Seguimos dando vueltas alrededor de hace 200 años. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Quien formuló la famosa frase, América es para los americanos que tuvo en la mira al continente emancipado de la colonia española y además la necesidad de preservarlo libre contra los intentos de algún alguna reconquista europea. Sí. Yo sí, entrecomillaría sí, sí. la palabra libre. Claro, ¿no? claro. No lo quería libre, lo quería dependiente de ellos. Pero él lo que decía bueno. era que era visto como una agresión directamente. Así es. El postulado americanista, ¿no?, Eh, lucía por entonces muy altruista Oscar, sí. hace 200 años uh -huh. pero también descubría las proyecciones y los intereses que pos posiblemente estaban algo escondidos sutilmente de los Estados Unidos claro, claro. sobre todos nuestros países obvio sobre todos <risas> claro. y frente a ello nuevamente se destaca la figura de Simón Bolívar porque fue él Simón advirtió estas proyecciones uh -huh. de expansionismo claro, yanqui claro, claro. Eh, por eso al plantear la idea de esa unidad, ¿no? de conformar esa única eh, nación latinoamericana excluyó de este proyecto a Estados Unidos. No solo porque no era latinoamericano, sino claro, porque... Claro, era anglosajón. No, y además por este afán de expandirse sí, sobre sí. el sur, de sobre el patio trasero. Como claro, vos, el, ah. la, la doctrina que marcó, estoy leyendo ahora esto, es el gran garrote. Eh, Combinaba persuasión diplomática y violencia. O sea, y, se movían así Estados Unidos... Desde, más o menos, su nacimiento hasta el día tal, de hoy. Está, ¿Es tal cual? Tal Habla cual. suavemente y lleva un gran garrote, así dijo. Ahora vamos a ver qué es el latinoamericano. Uh -huh, el americanismo, bueno, en aquellos entonces tenía cierta cierta imagen altruista uh -huh, sí. de defensa, digamos, de los países de América, pero... Pero también escondía ciertas uh -huh. proyecciones sí, las claro, repito claro. de expansión uh -huh. sobre el resto el latinoamericanismo que es la otra el otro concepto histórico desde sus orígenes fue una postura de independencia y soberanía en la que se identificaban los países nacientes uh -huh. todos los de América uh -huh. todos, claro, Latina, época recién, después ¿sí? de haber concluido la colonia la, el colonialismo español no. El, amer el americanismo en caso en cambio fue en sus orígenes un postulado para la continentalización. Claro, claro. Bajo la hegemonía, por supuesto, de Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. O sea, no era que la postura era defender la independencia y la y la soberanía, ¿no? De cada uno de los no, países. No, no, no, no, no, no. era el continente todo bajo la hegemonía sí, y el poder sí. de Estados Unidos. Y nos soldados. cuidan, siempre nos cuidan. Precisamente en pleno despegue de la época del imperialismo, principios del siglo 20 mm. en 1904, el presidente Roosevelt le añadió un corolario a, a la, al postulado americanista que establecía que si un país europeo amenazaba o ponía en peligro los derechos o propiedades de los ciudadanos o empresas estadounidenses o al gobierno uh -huh. de Estados el gobierno de Estados Unidos estaba obligado a intervenir en los asuntos claro. de ese país para reordenarlos. sí en defensa de la democracia totalmente cómo lo sigue y la libertad es decir que estos dos conceptos históricos tanto el latinoamericanismo que postulaba o postula digamos uh -huh. Uh -huh. la soberanía y la independencia de cada nación como el americanismo que postula eh, el eh, conformar un continente único sí. en Sudamérica digamos bajo la hegemonía y el poderío de Estados Unidos estos dos conceptos atravesaron toda la historia sí. de América Latina sí, sí. Eh, el latinoamericanismo ha ido ha sido acentuado cada vez Y esto lo hemos vivido lo ya hemos nosotros. Vivido, sí. Esta, estos aires que... que se respiran ahora no son los mismos, pero se respiraron en la época de eh, Néstor, Chávez, hace Lula, 20 hace 20 años. Hace 20 años. Eh, no es el mismo aire, ¿eh? no lo quiero no, confundir, no, no es lo mismo. Pero se, eh, el concepto, la idea, la idea es la misma, sí, El concepto sí. eh, latinoamericanista uh -huh. se fue o se va o se ha ido, uh -huh. mejor dicho, acentuando cada vez que determinados gobiernos y sin duda Las sociedades de los uh -huh. distintos países expresaron sus anhelos por conservar su independencia claro, económica, claro. su independencia claro. geográfica, su independencia territorial, su independencia política uh -huh. y la dignidad sí. como naciones. Sí. Cada vez que hubo gobiernos que eh, expresaron estos anhelos, uh -huh. el latinoamericanismo se acentuó. Claro. Claro. Al contrario, el americanismo se ha ido movilizando cada vez que los intereses de Estados Unidos <risa> sí. han estado en juego no solo en el continente, sino en la geopolítica uh -huh. mundial. Uh -huh. Con lo cual, y con esto terminamos un volver a vivir, sí. te diría. <risa> sí, sí, claro. claro que el sí. viejo, hoy, el viejo y al mismo tiempo siempre nuevo dilema, en nuestras relaciones hemisféricas, sí. en este hemisferio de tu sí, lado, sí. vuelve a estar presente sí. casi sí. igual. Y donde hay un 200 aire... 200 años después de haber nacido sí. todos los países sí. latinoamericanos. Sí, eh, donde hay un aire de progresismo, salen los go este gobierno, que es un solo gobierno, que tiene su satélite, que es la derecha, y los gobiernos neoliberales a hablar de populismo, de... Ya no pueden hablar mucho, pero también hablan de comunismo, este no, no, es eh... la libertad y la democracia. No sé lo que es volver a vivir o sí, el, o sí. como era volver al futuro. Sí, algo, algo, así, algo así, algo eh, así. vamos bueno. a escuchar un temita y después entramos en la segunda sí, hora, sí, ya sí, entramos, pero supuesto. no importa. Sí, No importa. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Espérame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron Ya estaban la huella de nuestros zapatos Se robaron hasta la comida de gato Y todavía se están lamiendo el plato Bien encabronados con estos ingratos Hoy le doy duro a los tambores Hasta que me acusen de maltrato Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia Gozanova, tango o vallenato A lo calabó y bambú Bien frontú, con sangre caliente Como Timbuktu Estamos dentro del menú, tú se llama tupac por el tupac Amaru del Perú América no es sólo usa papá esto es tu tierra del fuego hasta canadá hay que es bien bruto bien hueco es como decir que áfrica es solo marruecos estos canalla se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la valdivia precolombina desde hace tiempo uh, este continente camina pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina esto Guapa, el de la empresa, el machete no es solo pa caña, también es pa cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa que te recuerdes. Si tienes mi machete te muerte. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa que te recuerdes. Si tienes mi machete te muerte. Si tienes mi machete te si quieres mi machete, te muerdea. Si quieres mi machete, te muerdea, te muerdea. De muerte los la querrilla los hijos del conflicto las pandillas las listas negras los falsos positivos los periodistas asesinados los desaparecidos los narcogobiernos todo lo que robaron lo que se manifiestan y los que se olvidaron las persecuciones los golpes de estado el país en quiebrados exiliados del peso devaluado el tráfico de droga los carteles las invasiones los emigrantes sin papeles cinco presidentes en 11 días disparo a más ropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura. La nova trova cantando en plena dictadura, somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos para que te recuerdes te tengo aquí estamos, siempre estamos, no no fuimos, no no vamos, aquí estamos para que te recuerde, si quiere mi machete te muerte, si quiere mi machete te muerte, si quiere mi machete te muerte, si quiere mi machete te muerte, si quieres,